Ella no fue entre todas las más besas Pero me dio el amor sordo y largo Otras me amaron más y sin embargo a ninguna la quise como a ella ¿Acaso fue porque la me deleis como una estrella desde mi ventana ya más lejana prospece que tiene más reflejos tuve su amor como una cosa que nada como una flor cada vez más sola que única mente guarda de la ola una humedad de sal sobre la arena Ella estuvo en mis brazos sin ser mía como el agua en cántaro sediento como un perfume que se fue en el viento y que vuelve en el viento todavía todavía Me penetro su sed insatisfecha como un alado sobre la cenura mordiendo en su fugaz desgarra duda la esperanza feliz de la cosecha Es a fue lo cercano el lo remoto Pero llenaban todo lo vacío Como el viento en las velas del navío Como la luz en el espejo Aún pienso en la mujer aquella La que me dio el amor más hondo y largo Nunca fue mía, no era la más bella Otras me amaron más y sin embargo A ninguna la quise Como a ella